Otro tema que no tiene nada que ver con este, que esto sí es información y la queremos compartir. El IPAB ya lleva dos sorteos de casas sociales en la ciudad de Santa Rosa. Uno se hizo en diciembre, otro se hizo el 4 de enero y el próximo se va a hacer el 25 de enero. De los dos anteriores de 33 casas y 33 casas, o sea, 66 casas, hubo hasta hoy 8 impugnaciones. Siete impugnaciones se dieron en, en el primer sorteo y una tienen, prev... tienen este, eh, contabilizada hasta hoy, tienen tiempo hasta mañana para presentar impugnaciones de estas casas eh, de la ciudad de Santa Rosa. Ese dato por ahí no se conoce demasiado, pero pasa que muchas personas se creen, ven perjudicadas cuando ven el sorteo y, vayan y hacen una presentación. Lo que se sabe es que De las 66 casas sorteadas, hubo ocho impugnaciones y esas impugnaciones en qué se basan, eh, por lo menos la gran mayoría de ellas, una tiene que ver con este, vienen se presentan personas diciendo que a la persona que le adjudicaron la casa o que le tocó sorteada una casa eh, dejó de residir por un tiempo en la ciudad de Santa Rosa y ese es un eh, una posibilidad de impugnación, o sea. que a la persona que le tocó la casa ya no tiene los 15 años de residencia, tiene menos porque en algún momento se fue de Santa Rosa y perdió ese tiempo de domicilio aquí en la ciudad. Por eso ese es uno de los Ajá. temas que impugnan o presentaron impugnaciones en el IPAB y el otro, que es uno de los más recurrentes, tiene que ver con que... muchas personas que le han tocado la casa según estas impugnaciones que han presentado ya tienen una propiedad a su nombre y el ipab en ese caso tiene que determinar, pedir información todo eso lleva un tiempo y después en el en, el, en la oficina de legales determinan si esa impugnación la pueden correr vista y directamente se, esa casa se sortea nuevamente pero la información es esa es ocho casas Ocho impugnaciones se presentaron de los últimos dos sorteos de 66 casas y los temas más recurrentes son tener una casa a nombre tuyo cuando te sortean una casa eh, social o una casa del gobierno provincial y la otra es haber dejado de residir en estos últimos 15 años en la ciudad y eso también lleva a que algunas personas... sepan de esa situación puntual y hacen la presentación en el IPAB Tienen tiempo hasta mañana, cualquier persona que se vio perjudicada, que no fue sorteada, para presentar una impugnación, y el IPAV después tiene unos 30 días para revisar toda esa toda esa documentación que ya tienen presentada. Entonces hay que pensar que más o menos un entre un 11 y un 12% de las casas impugnadas, de las casas sorteadas, fueron impugnadas. Extraño lo, la... propiedad de otra vivienda que el IPAP no tenga esa información. Por ahí con la residencia es con la residencia es más difícil este, verificar por dónde Eso es anduvo. más difícil porque claro. hay que ver dónde vivió esa persona sí. si es que se fue un año de Santa Rosa y demás, pero tener una casa... a nombre tuyo y estar todavía en el en el padrón definitivo eso ya es una sí porque además de, eh, depende de organismos provinciales que pueden cruzar su, la información con facilidad relativa sí también facilidad. puede ser que la persona que esté anotada esté viviendo en una casa que es de propiedad de otra persona pero le toca igual a, ah, este, sí, bueno. a esa persona que está anotada es es difícil pero bueno esas esas presentaciones se hacen y en esta en estas ocho Eh, la mayoría tiene que ver con eso, que las personas que le tocó la casa supuestamente tienen una propiedad a su nombre. Así que en estos días el IPAP tiene que decidir qué hace con esas ocho impugnaciones.